A pedir toda su atención Como siempre le he pedido su atención Ya que vamos a meditar en un tema Que le hemos titulado El poder de los dones Amén hermanos El poder de los dones Y para ello hermanos Vamos a leer solamente dos versículos Que es el capítulo 12 De primera de Corintios Versículo 4 y el 6 Dice ahora bien Hay Amén Diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Hasta aquí nomás. Dice, hay diversidad de dones. Significa que hay muchísimos dones, hermano. O sea, Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Amén, hermanos. Y la Biblia nos habla de un don o de los dones. Y más adelante vamos a leer donde Pablo nos... Nos dice anhelen, anhelen los dones espirituales O sea en pocas palabras eh, estén pidiéndole a Dios recibir un don de parte de Dios Y un don espiritual es prácticamente casi igual que ganarse un trofeo Amén hermanos un trofeo como aquel que corre en una carrera y, y lucha por obtener el galardón Amén Como aquel que pelea una pelea y lucha por ganar esa batalla Cualquier persona hermano que hace algo puede ser físico, puede ser mental, puede ser como sea Pero él busca ganar el primer lugar y eso viene siendo los dones Si usted lucha y se esfuerza y se somete a la voluntad de Dios Dios lo premiará dándole un trofeo o sea dándole un don Y escuche esto, amados hermanos. La Biblia no habla de solamente un don. La gente más que todo piensa cuando dice, yo quiero el don de hablar en lenguas. Qué bueno. Otros dicen, yo quiero el don de sanidad. Qué bueno. Pero, amados hermanos, hay muchísimos dones. Hasta, hasta el don de, de hablar, de predicar la palabra. Amén. Este es un don. Muchos pueden predicar, pero no todos tienen el don de... de, de De llegar al corazón de la gente Amén hermanos Entonces aquel que se esfuerza Aquel que anhela Va a recibir aquello que anda buscando Dios no te va a dar a ti nada Que tú no lo anheles ¿Está entendiendo lo que le digo? Todos aquellos que somos de Centro y Sudamérica Que venimos de otros países Un día anhelamos estar en este lugar sí o no hermanos? Llegaban nuestros amigos Llegaban nuestras familias Venían de Estados Unidos y olían rico, uno se les acercaba y los miraba con buenas ropas, con buenos carros y bien elegantes. Su cabello muy diferente al de nosotros y yo miraba que esa gente traía mucho dinero, iban a una tienda, sacaban el montón de dinero. Y yo decía en mi corazón yo un día voy a ir a los Estados Unidos también, yo anhelaba llegar a este lugar hermano. Yo decía yo aunque sea mojado me voy a aventar y yo mire una vez hasta en bicicleta me vine hermano. Dije en el camino la vendo y hermano nadie me la compró y me tuve que regresar en la misma bicicleta. Ahora escuchen lo que es anhelar, cuando usted anhela algo usted va a luchar por aquello que anhela. ¿Cuántos estamos entendiendo hermano? ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora la Biblia siempre nos dice que el que persevera alcanza. Amén hermanos yo anhelé estar en Estados Unidos Y déjeme decirle aquí estoy en Estados Unidos Amén hermanos usted anheló lo mismo Y está en este lugar porque se forzó Allá venía que parecía garrapata pegado en el tren Bien agarrado y el tren aquel de medio del frío Se acostaba en los potreros en el camino hermano Bebiendo agua de los charcos Pero usted quería llegar a Estados Unidos ¿Valió la pena el esfuerzo? Claro que valió la pena Nuestros hijos han nacido en Estados Unidos Nuestros hijos no han pasado Ni han sufrido el hambre que nosotros sufrimos Estando en nuestros países Amén hermanos Ahora todo esto amados hermanos Es por el, el, el deseo El anhelo de lograr Recibir algo que anhelamos Vuelvo repito Dios no le va a dar nadie a Nada a nadie que no lo anhele Dios no te dará nada que tú no lo desees Que no lo, lo, lo, hasta sueñes con aquello hermano Entonces el Señor nos habla de diferentes dones espirituales El capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de Corintios Habla acerca de los dones espirituales Todo el capítulo 12, todo el capítulo 13 Todo el capítulo 14 habla de puro de los dones. Habla de, de, de la manifestación de dones. De las diferentes, diferentes dones espirituales que hay. Habla de la unidad del cuerpo. Habla de la iglesia. Que la iglesia, que los dones son dados para edificación de la iglesia. Amén hermanos. Para que la iglesia sea edificada. Pero vamos a ir adelantando un poquito. Amén hermanos. Mire hermano. El diseño del cuerpo humano lo... Yo quiero que leamos el versículo 13 Vamos a leer un poquito más El versículo 13 dice Porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados Amén hermanos Sí, dice Vamos a leerlo porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sean judíos o sean griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber De un mismo Espíritu Amén hermanos todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, todos y habla toda la escritura del capítulo 12 acerca del cuerpo de Cristo, fíjese Dios diseñó el cuerpo humano también el cuerpo espiritual escuche esto le va a ayudar un cuerpo no puede funcionar si sus partes no trabajan en unidad amén así como Dios diseñó el cuerpo humano para trabajar en unidad También diseñó el cuerpo espiritual para trabajar en unidad. Hablando del cuerpo humano, todos sabemos que Dios está reflejado en el cuerpo. Si usted se da cuenta, ¿quién sería Dios en el cuerpo de uno? ¿Quién sería? La cabeza. Pues Dios es la cabeza, amén, hermanos. Y todo lo demás es el cuerpo. Todo el, lo demás es el cuerpo espiritual. El cuerpo que trabaja en unidad Si usted se da cuenta, amados hermanos Las manos, los pies, los ojos, los oídos Trabajan en completa unidad ¿Con qué propósito? Ayudarse el uno al otro Para el avance, para avanzar El cuerpo humano, amados hermanos Se necesita Nadie puede decir Al pie, la mano no le puede decir al pie No te necesito El pie no le puede decir al ojo Yo no te necesito ojo Ni nada del cuerpo puede decirle A otra parte del cuerpo Yo no te necesito Todos nos necesitamos Yo no le puedo decir a ustedes hermanos Yo a ustedes no los necesito Imagínense yo predicando solo aquí hermano Verdad que sería tontería y media Ahora imagínense ustedes venir aquí Y asentarse nada más sin que nadie les predique Todos nos necesitamos Y lo bonito del cuerpo Es de que el cuerpo trabaja en completa unidad Escuche esto El cuerpo no tiene celos ni tiene envidia Por ejemplo Yo tengo dos manos Yo no le tengo que decir a, a Cuando voy a usar esta mano Yo no le tengo que decir a la otra mano Que me ayude Porque ella prácticamente Inmediatamente al ver esta mano Que está agarrando algo Viene al auxilio Si ¿Sí me entendió lo que le dije Inmediatamente la mano Sin que yo le dé una orden Si yo voy a agarrar la Biblia Y mírala que, que estoy batallando Con una mano La otra mano inmediatamente se va a prestar Para ayudar Va a decir Ey, aquí estoy yo y entre las dos ¿Cómo se hacen las cosas mejor en la unidad Amén hermanos Dios hermano trabaja en unidad Con el cuerpo Dios en la cabeza Pero el cuerpo es necesario Amén hermanos La cabeza necesita el cuerpo. Y mire lo más bonito. Que entre las, los miembros de nuestros cuerpos no hay envidia. Si usted se da cuenta. Hay quien anda un reloj en la mano izquierda. En la izquierda verdad. Y yo nunca he visto la mano derecha. Que de repente le haga. Y le pegue a la otra mano. Celosa. Porque a ti te pusieron reloj y a mí, no. No hermano. Si usted anda un anillo por ahí. Y, y casualmente en la mano izquierda es que se ponen todo eso hermano. Y fíjese, y ando un anillo por ahí, yo nunca he visto a la otra mano peñiscando a la otra. ¿O usted la ha visto? Peñiscando ahí, ¿verdad? Eh, brava, porque a ella no le pusieron anillo. Eso es lo espiritual, no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Le estoy hablando terrenal porque ahorita le voy a hablar espiritual. Déjeme le hablo otro poquito de terrenal. El cuerpo no tiene envidia de su cuerpo, escuche bien. Cuando a los zapatos le ponen un par de zapatos nuevos, Yo nunca he visto, hermano, a la boca diciéndole, ay, ni te los mereces. ¿Verdad? A, a los pies, vaya, no sé qué dije. Entonces, amados hermanos, yo nunca he visto que a los pies le pongan un par de zapatos nuevos y la mano enojada agarre el zapato y se lo tire por allá. No, al contrario, ¿sabe qué hace la, la mano? Va y se lo limpia. La mano viene y le pone hasta calcetitas a los pies. Y, y cuando le pica le mete el dedo entre los dedos Y la nariz ni se enoja cuando se la pasan por acá Fíjese hermano Eso es el cuerpo El cuerpo trabaja unido El cuerpo no tiene celos El cuerpo no tiene envidia El cuerpo no se enoja El cuerpo trabaja unido ¿Si ¿Sí me entiende lo que le digo hermanos? ¿Si ¿Sí me entiende lo que le digo? En las cosas de Dios amados hermanos Si alguien tiene un don ¿Qué hacen los demás? ¿Qué hacen los demás? Lo aplauden, le dan gracias a Dios porque Dios levantó a un, un, un hombre en profecía, a una mujer en profecía ¿Sabe qué hacen? Lo critican Le dicen, ay se cree gran cosa solo porque profetiza, ay casi nada verdad Ay se cree gran cosa solo porque ora por los enfermos y los enfermos se sanan Amados hermanos en vez de que andemos de envidiosos Pablo dice procuren los dones Hay bendición para todos Dios tiene mucho que darle Solamente tienen que anhelarlo Procurarlo, desearlo Anhelarlo, amén hermanos Amén hermanos Mire qué tremenda la palabra del Señor Amados hermanos, hermanos Los dones vuelvo les repito El don es como un trofeo Recuérdese que hay muchos cantantes en el mundo Pero no a todos se les da un Grammy Un Grammy es Al mejor cantautor Canta autores porque canta y lo hizo Él es el autor de esa canción Entonces se le premia por su esfuerzo Cuántas canciones no hizo y nunca pegó Cuántas veces no se presentó en tantos lugares Y nunca pegó Pero que hizo se siguió esforzando Se siguió esforzando hasta que le pegó a una canción Y cuando le pegó a la canción Hermano la presentó Y dijo esta canción la, la dedico a la mujer que tanto amo Y la escribí en un día esto y así Y empieza a presentar aquella canción Y llega el momento que cuando la está cantando Le pone la, el, el sentimiento ¿Verdad? Hasta lloran Y lloran cantando la canción Y hacen unos gestos Y otros aquí Y, yo, y hermano Entonces le dan un premio Por haber hecho algo Algo especial Ahora amados hermanos Todo aquel que busque la santidad delante de Dios Que busque apartarse del pecado Que busque caminar lo más recto posible Que busque hermano eh, el, el anhelar, el llenarse de Dios El buscar que Dios amados hermanos se fije en Él Llegará el momento que esa búsqueda hará que Dios se fije en ti Y Dios te recompense dándote un premio Amén Porque un don no es otra cosa Que un favor inmerecido O sea algo que tú no lo mereces Pero Dios no te lo dio para que te lo tengas tú Dios te lo dio para que lo compartas con los hermanos Amén Para que hables a la gente Para que ores por los enfermos Los enfermos se sanen Para que el evangelio El avance del evangelio Las cosas de Dios avancen en esta tierra Amén hermanos Mire hermanos Al tema antes de ponerle el poder de los dones Yo le iba a poner la impotencia espiritual ¿Cómo hermano impotencia espiritual Ahora por qué le iba a poner impotencia espiritual Porque yo muchas veces he ido a lugares Y cuando estoy ahí hermano La última vez fui a un lugar a comer Y a la par de Vi a una mujer dándole de comer a su niño en la boca Un niño parecía un hombre grande Y cuando le estaba dando en la boca Yo no podía verle el rostro al niño Sino que yo miraba como que una mujer Le daba de comer en la boca a un muchacho Cuando yo lo vi me llamó la atención Y quise verle la cara al muchacho Cuando le vi la cara se dio la vuelta Y era la cara de un niño hermanos Un niño enfermito De esos que le llaman síndrome de Down. Sabe que me sentí el hombre más miserable del mundo. Porque en mi corazón se vino un sentimiento de dolor. Como quien dice aquí hay un hijo de Dios. Lavado con la sangre de Cristo. Con amor al Señor. Y no puedo hacer nada por ese niño. Amén hermanos. No podía hacer nada por esa criaturita amados hermanos. Así como lo vi llegar enfermo Así lo vi irse enfermo delante de mí Y como que una voz me dijo te das cuenta Tú cristiano con un Dios poderoso Con un Dios que hace maravillas Y ver la necesidad y no poder ayudarlos Me sentí mal conmigo mismo no con Dios conmigo Una voz me dijo te das cuenta por no ayunar te das cuenta por no orar, te das cuenta por no consagrarte, por no tirar a la basura ese celular que te está arruinando, te estás dando cuenta esa computadora, lo que te está afectando, te estás dando cuenta esas amistades que tienes, te estás dando cuenta el trabajo, cómo te absorbe, cómo te está robando el tiempo que lo deberías dedicar en la obra de Dios. Te das cuenta, me dice el Señor. Y yo le dije si sí es cierto Señor Dios no es el culpable hermano Lo que pasa es que nosotros En vez de anhelar Ser usados por Dios Lo que anhelamos es que nos den más Overtime Lo que anhelamos es tener otro trabajo más Otro negocio más Hermano Y eso mi hermano es enfocarse Más en las cosas de la tierra Si nosotros anheláramos Los dones espirituales Hermano Dios hermano está dispuesto a darte todo lo que tú le pidas Dios está dispuesto a poner en tus manos ministerios poderosos En el cual la gloria de Dios descenderá haciendo prodigios y milagros Dice la Biblia que Dios hacía milagros y prodigios en manos del apóstol Pablo Dios usaba a los, a los apóstoles de una manera tan gloriosa amados hermanos Que la iglesia primitiva era una iglesia que de poder, de autoridad Nosotros deberíamos de anhelar llegar a ser como la iglesia primitiva Donde todos lo tenían en común, nadie decía poseer nada Todo era de todos amados hermanos porque todos eran miembros de Dios Y estaban en el mismo cuerpo dándole la gloria y la honra al Cristo de la gloria Porque ellos sabían que el único que... Que hacía las cosas era Dios Pedro Le decía a la gente porque le mentiste Al Espíritu Santo? ¿Quién le dijo a Pedro eso? Que habían mentido ¿Sabe quién? El mismo Espíritu Santo de Dios Les hablaba a los apóstoles No hay necesidad Si el Pastor Jonás Se consagrara El Pastor Jonás supiera Qué está pasando en su vida hermanos No hubiera necesidad de pasar esa vergüenza Que nos descubren haciendo el pecado en lo oculto Porque el hermano Jonás no se consagra Si se consagrara viera las cosas que están pasando Pero no lo está haciendo Usted dirá dele más duro al hermano Dice: Le digo yo hermano Pero le estoy hablando a Pedro para que oiga Juan ¿Sí me entiende? Yo, el que es espiritual entiende, hermano. Lo que yo te estoy dando a entender es que Dios te diera más. Pero como no estás dando el ancho, Dios no puede premiar a un sinvergüenza que no viene al culto tan siquiera. Mira, hermano, no, no queremos venir al culto. No queremos diezmar. No queremos consagrarnos, pero si sí queremos dones. Queremos que no nos cueste ay Señor ¿por qué no me has dado esto que te he pedido mira mi hijo para que yo te dé lo que estás pidiendo está en chino si sí te lo puedo dar pero yo no le voy a premiar a alguien que no se esté esforzando yo no voy a darle algo a alguien que no está buscando mi presencia amados hermanos de que Pedro pudo encontrar la presencia de Dios lo logró De que Moisés pudo lograr hablar con Dios cara a cara lo logró De que el apóstol Pablo tuvo una visión y miró a Cristo y habló con Cristo y todo eso lo logró ¿Sabe por qué lo lograron? Porque cuando Dios amados hermanos ve en cada uno de nosotros Mire Dios no quiere que tú hagas algo que no puedes hacer Dios no quiere que te desvivas. Me voy a meter 40 días de ayuno. Para que Dios me voltee a ver. Si con un día que te metieras. Dios te mirara. Con una noche que te levantaras en la madrugada. Dios te mirara. La cosa es que nosotros hacemos las cosas. Y las hacemos hermano. Y creemos que con lo que hicimos es suficiente. Yo hoy en la oración de mujeres les decía. Miren hermanas. Si ustedes quieren ver un. Un hogar diferente tiene que orar diferentemente Como oran Si ustedes les digo a las hermanas Se levantaran en las madrugadas Y le pusieran la mano a su esposo En el pecho Orando por el Señor Cámbialo Señor Bendice a mi esposo Señor que sea un hombre Un, un siervo ungido Y si su esposo se levanta y siente que alguien lo está tocando Y cuando empieza a oír Señor gracias por este varón que tú me has dado Gracias Señor porque él es el padre de mis hijos Sé que tú lo vas a usar y aquel hombre cuando siente aquello Y siente las palabras de su esposa les decía yo ¿Sabe cómo se levanta al siguiente día? No se va a levantar con ganas de maltratarte como lo hace todos los días No se va a levantar con ganas de, de regañarte, de pegarte O de insultarte, ¿sabes qué? Hasta vergüenza va a tener verte a los ojos ¿Por qué? Porque mirará que su mujer Que ora por él Que se levanta En las madrugadas A buscar que Dios lo bendiga a él ¿Cómo este hombre va a tratar mal A esa mujer? ¿Cómo este hombre va a ignorar A esa mujer? No se puede, le digo Lo que pasa es de que todo, todo merece O todo lo que nosotros querramos Nos va a demandar un sacrificio Amén hermanos Todo va a demandar un sacrificio El gordito quiere ser flaco Y el flaco quiere ser gordito Si yo quiero ser flaco Yo puedo ser flaco Usted Si ¿Sí, yo no puedo Hermano yo quiero ser flaquito como aquel no, Hombre más flaco puede ser si quieres Lo único que tienes que hacer es dejar de comer Dejar de hacer esto otro Tienes que hacer ejercicio Tienes que hacer esto otro Y lo vas a lograr hacer como Él ¿Verdad hermanos? ¿Y que dice uno? No, no habrá un libro, una pastilla No habrá algo que yo le pague unos 200 dólares Una pastita, solo me la tomo Y al día siguiente amanezco flaco No dice Todavía no la han inventado ¿Sabe que ni lo van a inventar tampoco? ¿Sabe por qué hermano? Porque todo lo queremos fácil Queremos el beneficio Pero no queremos el sacrificio Amén Queremos el beneficio Pero pues no queremos el sacrificio Dale un aplauso al señor hermano Déselo bien dado con ganas Amén Todo lo que anhelen lo vas a lograr Si tú eres negro Ahí sean que anheles no vas a ser blanco Con cosas terrenales Pero las espirituales sí Amén hermanos yo, yo quiero Señor ser usado como aquel hermano No hombre para qué quieres ser igual que él Dios te puede ser mejor que él hermano En una ocasión yo vi una película Donde el papá le hacía Ponía cinco latas Y, y le hacía Ponía los pies así y le hacía ¡Fum! Todas las latas volaban en los aires. Y el hijo Wow, papá, tú eres el mejor. Y él viene el hijo y le dice el papá: Vente, ponte aquí. Y le abrió los piecitos. Abre los pies. Siéntese seguro, seguro, ya está seguro. Si sí. ahora agarre la pistola, mire en la mira. Y ponían la cámara en la mera mira, ponían la cámara. Y cuando te sientas que está seguro, dispara. Y cuando el niño le hace pa, pa, pa, pa, tiró cinco tiros, y de los cinco falló dos. Y dijo papá mira le pegué a tres Yo voy a ser un día como tú Papá yo voy a ser un día como tú Y el papá lo voltea a ver y lo regañó Y le dijo no mi hijo, no diga eso No ande diciendo eso Porque usted nunca anhele ser igual que otro Cuando usted puede llegar a ser mejor todavía Dios puede hacer de ti cosas grandes Amados hermanos Ay dicen los hermano: Yo quiero ser como Gigi Ávila Pues yo quiero ser como el apóstol Pablo ¿Qué le parece? Yo quiero ser como el apóstol Pedro Yo quiero ser como Eliseo Yo quiero ser como esos hombres Que abrían el mar cuando oraban Amados hermanos Hombres que movían montañas Hacían cosas prodigios y milagros Déjeme decirle una gran verdad El Dios de esos hombres todavía sigue haciendo milagros Él está aquí, Él te puede dar lo mismo Solo está que tú no anhele Porque Él es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos, si Dios usó a Pedro Te puede usar a ti Si Dios usó a Pablo, te puede usar a ti Si Dios usó a Eliseo, te puede usar a ti Si Dios usó a Esther, te puede usar a ti también hermana Porque Dios no cambia Dios lo único que quiere es que anhelemos Si tú anhelaras Anhelaras ¿Por qué te conformas con venir al culto? E irte del culto como llegaste ¿Por qué ya te acostumbraste a lo mismo Desde hace cuatro o cinco años? Vienes al culto Termina el culto, oras Y te vuelves a ir como que nada Hermano Dios habló conmigo Dios habló conmigo Y me dijo Jonás Tú puedes lograr más cosas todavía Tú puedes lograrlo Si sí, hermano se puede lograr Todo dependerá De la búsqueda con Dios que tú tengas De la entrega que tú te des hacia Dios Si tú te entregas un 10% Un 10% vas a ser usado Si te entregas un 30% Un 30% vas a ser usado Si te entregas un 60% Un 60% Dios te usará De la forma que tú te entregues Así será la bendición que recibirás Si tú te entregas un 100% a Dios Así Dios te usará un 100% Porque Dios te usará Depende de lo que tú anheles No señor yo solo quiero un poquito que me use Bueno un poquito te va a usar Amén hermanos. Pero yo quiero ver la gloria de Dios. Yo creo que todos anhelamos ver la gloria de Dios, amén hermano. Y el que lo anhele, lo busque, Dios se lo va a entregar. Porque eso es lo que hace Dios. Aquel que busque la bendición, la encontrará. Dios dijo: seré encontrado de todos los que me busquen. Denle un aplauso porque Cristo vive y reina para siempre, amén hermanos. Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27 Lo tenemos hermano Dice vosotros pues Sois el cuerpo de Cristo Y miembro cada uno en particular Y aún nos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Lo tercero, maestros Luego los que hacen milagros Después los que sanan Los que ayudan Los que administran Los que tienen don de lenguas Y escuche, signo de pregunta Son todos apóstoles Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones de sanidad Hablan todos en lenguas Interpretan todos Procurad pues los dones mejores Mas yo os muestro un camino aún más excelente Todos son maestros Imagínense si todos, si todos dijéramos Señor yo quiero el don de hacer milagros Y dice la signo pregunta Son todos los que hacen milagros Todo el mundo Imagínense si todos hiciéramos milagros hermano El primer milagro que haría yo es Llenar la iglesia Y y aparece un gentil Amén Ahora fíjese Son todos los que sanan Dice la Biblia No Hay quien de ustedes Va a orar por un enfermo Y en vez de sanarse Se muere el enfermo Imagínense: No todos hacen el mismo El mismo O sea La misma función en el cuerpo No anhelen lo que aquel tiene Ay si, si Dios me hiciera el don de hacer milagros Pero si Dios no quiere que tú hagas milagros No lo vas a hacer aunque tú lo anheles Yo lo que anhelo es ser usado por Dios Amén hermanos Lo que Dios me quiera dar no me interesa A mí me interesa que Dios me dé algo Porque yo quiero servirle a Dios Amén hermanos Yo quiero servirle a Dios hermano Yo quiero ver la gloria de Dios Y quiero y, y deseo y anhelo todo esto Pero vuelvo repito Vamos a entrar a la realidad Dios te dará lo que tú busques Dios te, te prestará lo que tú anheles Pero todo dependerá de tu búsqueda hacia Dios Amén hermanos Porque mire Si usted probar, amados hermanos Fíjese Probar a apartarse por una semana solamente Una sola semana sin ver tele Usted dirá yo, yo no miro No le estoy preguntando a usted que no mira Le estoy diciendo a los que solo pasan clavados viendo tele ah, Con ellos estoy hablando Si tú probaras por una semana Sin parar Hermanos es aquí la cosa hermano Nomás miran algo y todos como Mire si tú probaras por una semana Dejar tu celular Fíjese Quítese ese celular por una Semanita hermano, sabía usted que Ese celular lo está mandando al infierno Sabía que ese celular Es el causante de que usted ha desanimado Sabía que El celular es el causante de todo Ese desánimo que traes Mire si Por una semana dejaras el celular Si por una semana Dejaras de, de la computadora Si por una semana te metieras en ayuno Prueba por una semana ayunar Prueba por una semana orar todos los días en la madrugada Prueba por una semana leer la Biblia hermanos Prueba por una semana amados hermanos Venir todos los días sin faltar un culto a la iglesia Hermano tú vieras en una semana Hermano vieras el resultado Yo una vez probé Y dije por una semana Voy a hacer dieta Y hermano Y yo dejé ya no más tacos dije yo. Ya no más soda Porque el doctor le dice Te quieres curar de algo Del corazón si sí, ya no coma esto Ya no coma lo otro y sabe que es lo que le quita El doctor lo más rico Hermano Lo que más te gusta Y por qué, ¿Por qué Tengo que dejar lo que más me gusta Te quieres curar Sí, pues deja esto Anhelas ser un hombre sano Si sí, pues deja de hacer esto otro Ahora lo que te va a poner Son cosas que no te gustan Como cuáles hermano Jonás Vaya camine una hora todos los días ¿les? Una hora caminando Haga ejercicio Haga abdominales Haga esto, haga el otro Hermano es lo mismo en el sentido espiritual Es lo mismo Dios trabaja de la misma forma Si tú quieres que Dios te use Deja de hacer todo aquello Y empieza a hacer todo esto Amén hermanos Y prueba una sola semana Una no te vas a morir Con una semana que pruebes Prueba mira ya el lunes Dice wow ya el lunes Y no vi celular no me metí al Facebook todo el día No no, no, no usé la computadora No le hablé a la hermana para chismearle Lo que está pasando en la iglesia No le hablé aquí al otro y hermano Un día dice qué bendición Y mira ya ayuné este día y, y me levanté en la madrugada y leí la Biblia como media hora Ahora llega el siguiente día tú rompe el calendario quita el lunes ya salió el lunes ya tíralo Ahora viene el martes ahí andas con el, eh, con aquel deseo de, de hacer lo que tanto te gusta pero te obtienes. Y empiezas a pedirle a Dios ayuda Y el Señor te empieza a ayudar Y haces ayunos, haces oraciones Lees la Biblia, vienes al culto Y todo eso y pasó el martes ¿Sabe hermano? Ya es otro día más de victoria Dices tú, ¿cuántos días te quedan? Prácticamente te faltan cinco Y pasa el tercer día El cuarto día, el quinto día, el sexto día Ya mañana es domingo, dices tú Ya mañana es el último día Ya no andas tan desesperado hermano Mi esposa cuando hace ayunos Hace tres días de ayuno Y hace tres días seguidos Sin mucho beber agua Un traguito Y yo le digo Sandra porque yo hago ayuno hermano Y a las dos, tres de la tarde Las tripas hermano Y ando Un olfato Están cocinando carne asada Allá es una hamburguesa En esa casa Allá es pescado frito Pollo rostizado en la otra Mire de todo sabe usted qué olor ¿Verdad? Y dice uno ya a las 5, a las 6 Ya casi lo entrego Hermano Cualquiera puede decir hermano Deje de hacer eso mejor No hermano, sígalo haciendo mejor Hoy le costó, mañana vuelva a lo intentar Le va a costar también Tercer, otro día le va a costar Pero va a llegar el día que ya no le va a costar Va a llegar el día que va a decir, Señor, gracias, porque ahora ya estoy viendo tu gloria, Señor, ya me estoy esforzando, Señor, ya, ya, ya estoy haciéndolo. Ya no es tan pesado para mí, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor. Y vas a ver cómo poco a poco te va disminuyendo el chisme. Vas a ver cómo poco a poco se te va disminuyendo el criticar a los hermanos. Vas a ver cómo poco a poco se te va quitando lo celosa Vas a ver cómo poco a poco Dios te va ayudando Amados hermanos ¿Por qué? Porque si tú te entregas a Dios Tienes que estar enamorado con pasión Señor yo quiero ser un siervo tuyo Yo quiero, yo anhelo Señor Que tú pongas tu mirada en mí Señor Así me des el don más pequeñito Pero ese don lo quiero servir Señor En la obra para ayuda de mis hermanos Y yo poder ser de bendición Señor Ir a un lugar y sentir aquello Señor aquel llamado Aquello para participar en aquello que tengo Cuidar lo que Dios nos ha dado No competencia, ¿Quién tiene el mejor don Ay usted que hace hermano No pues yo nomás tengo el don de, de, de evangelizar Ay yo tengo el don de sanidad mire No que yo tengo el don de profecía Mire los dones no son para lucirse hermano Porque el día que lo hagas ese mismo día Dios te lo quita Porque Dios da y Dios quita Dios no da los dones para que nos andemos luciendo O oh, mire yo he oído a esas personas Que dice hermanito si quiere invíteme a Predicarme dicen los hermanos yo tengo El don de sanidad me dice a usted le Conviene invitarme y le digo mira hermano Si tenía un poquito de intención de Invitarlo ahora ya no quiero ni verlo Tan siquiera sabe por qué porque los Dones no son para lucirse la biblia dice Que Dios da para la edificación de la Iglesia Para que la iglesia se edifique Para que la iglesia crezca Para que la iglesia se santifique Para que la iglesia sea visitada Por el Espíritu Santo Del Dios de los cielos Dele ese aplauso porque Cristo vive y reina para siempre. Amén hermanos Fíjese En el capítulo 14 versículo 1 dice Seguir el amor Y procurar los dones espirituales Pero sobre todo que profeticéis Mire anteriormente decía Busquen los mejores dones Hermano hay mejores dones Sí, hermano Hay dones tremendos Y uno de ellos es la profecía Hermano No hay cosa más bonita Que la profecía Dios te puede dar profecía No solamente que la hables Sino también tener un sueño Donde Dios te diga que va a ser en el futuro A muchos de ustedes Dios les ha dado Ver el futuro Y días adelante pasa Y tú dices, y la gente te dice cómo sabía usted hermano? Yo no sabía nada Yo lo único que sabía es que Dios me habló A través de un sueño y me dijo que esto iba a suceder Y sucedió Yo te voy a decir una cosa Si Dios te está usando en una área séle fiel a Dios Para que Dios no quite su santo espíritu ni su gracia de ti Y si Dios ya te está usando cállese la boca No lo publique No le ande contando a la gente Eso se llama vanidad y orgullo Dios no está de acuerdo con los vanidosos Mucho menos con los orgullosos Amados hermanos el que tiene algo cuídelo Había un hombre que tenía ese don de oír la voz De oír el llanto de la gente que lloraba Dice este hermano que él iba Y en una ocasión en una tienda Oía el llanto y el llanto Y empezó a buscar Buscar de dónde venía ese llanto Y hasta que llegó donde una señora Y se le acercó y le dijo Señora puedo hablar con usted Y le dice sí Le dice no se preocupe No esté triste Dios está con usted Dios le va a ayudar señora y empezó a llorar la señora hermano y a llorar y a llorar y le dijo es que mi esposo es un borracho y me maltrata demasiado estoy a punto de dejarlo y le dice el hermano pues no lo haga Dios está oyendo ese llanto suyo por dentro usted lo que tiene que hacer le dijo es buscar una iglesia Ir y pedirle a Dios que cambie a su esposo y Dios lo va a cambiar le dijo Dios lo va a transformar y no haga lo que piensa hacer al contrario le dice Y a donde el hombre iba oía gente que lloraba y ese llanto es porque la gente Hay gente con necesidades hermano gente atribulada con problemas Hay gente que necesita Pero no hay quien tenga dones Para ayudar a la gente No te sientes impotente De ver la necesidad en el mundo Y tú no poder hacer nada Por ellos hermano A mí me duele Señor la, la gente hermano No anhela ser usada por Dios Se conforman con venir a la iglesia Irse como entraron De qué sirvió hermano Si el venir a la iglesia es venir a buscar la llenura del Espíritu de Dios Es venir a buscar, anhelar a que Dios en su misericordia Poder hallar su rostro, su presencia Y que el Señor se fije en nosotros y que nos dé algo Y este hombre dice que en una ocasión hermano Él estaba sentado en una silla Y el pastor había invitado a un cantante El hombre se fue hasta allá atrás Y cuando lo presentaron Antes de presentarlo El hermano oía un llanto Y oía un llanto Y decía ¿Quién está llorando Y cuando volteó a ver para atrás Solo estaba el hermano que iba a cantar Vestido de mariachi Y vino una voz que le dijo Dile a ese hombre Que él no me canta a mí Él le canta a la gente Díselo. Y también dile al pastor que no lo deje subir. Fíjese, hermano. Llegó el momento que aquel estaba entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que no puede subir? ¿Cómo le digo al pastor? Como el pastor lo invitó, no puedo hacer nada, pero el Señor le seguía hablando. ¿Sabe qué sucedió? Cuando lo presentaron pasó el hombre bien orgulloso en medio Y aquel llanto vean, dice que miraba como un niño gritando en medio de la iglesia Con llanto así pasaba el hombre con el gran llanto en su corazón Pasó y cantó la gente le aplaudió y el hombre que me contó eso Dice que hasta el sol de hoy nunca más volvió a oír el llanto en la gente El don que había recibido Lo perdió ¿Por qué amados hermanos? Porque muchas veces nosotros somos Desobedientes a, la, a las cosas de Dios Anhelamos Señor Y el Señor en su misericordia Nos permite Tener algo de Él Para ayudar al pueblo Ahora hermanos Nosotros tenemos que cuidar aquello que Dios Nos ha puesto en nuestras manos Amén hermanos Si tú tienes algo, no sé que Dios te ha dado, pero en la Biblia habla de un montón de, de dones, de profecía, de lengua, de interpretación, de sueños, de tener sueños, de, de predicar y de todo eso, amos hermanos. Y el Señor dice que los anhelemos. Esa es una palabra que el Señor resonaba en mi corazón. No lo tengo este mensaje de ahorita. Este mensaje no nació hace una semana, no nació hace un mes. Yo tengo mucho tiempo con esta, este mensaje que Dios me dice. Jonás, tienes que decirle a la iglesia que anede el ser usado por Dios. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. No sé si usted me entiende lo que le digo. No se conforme con venir al culto solamente. No se conforme con llenar una silla, una banca en una iglesia. Dios quiere que tú le de, desees, que anheles con llanto, Señor aquí estoy, Señor haz de mí lo que tú quieras, Señor si es tu voluntad, aquí está tu humilde sierva, aquí está tu humilde siervo el más sencillo, el más pequeño de todos, pero con un corazón agradecido Señor, con un corazón deseoso de hacer tu voluntad, amén hermanos Y es lo que Dios pide en cada uno de nosotros. Mire hermano, yo le pido a Dios que usted haya entendido esta predicación. Mi anhelo es que usted anhele el ser usado por Dios. Amén hermanos. Mire, yo le he dicho mucho a Dios. Señor yo no quiero predicar por predicar. A mí no me gusta. Señor yo no quiero predicar por predicar. ¿De qué sirve predicar por predicar? Yo quiero señor, señor amado que cuando yo tenga esa oportunidad de subirme a un altar Que la gente se vaya con el corazón lleno, la mente gozosa de haber recibido una palabra que marcó su vida Mucha gente se, se, se conforma con que ya le dieron el privilegio de predicar No se esfuerzan, no le piden a Dios No derraman lágrimas en los, eh, antes de subir Los que cantan No suban nomás porque saben un instrumento Ay pero yo aprendí, me enseñó el, el, aquel director de música ¿Y, y, no, ¿Y de qué te sirve tocar un instrumento? Mire si fuera el instrumento más sencillito Que lo tocaras con el corazón La gloria de Dios descendiera Una vez un hermano me dijo Y aquí está el hermano Lo digo con todo respeto Sé que me va a escuchar Me dijo ¿Sabe qué hermano? Yo canto Y la gente no recibe nada Y todos están secos Secos No, no, no se ve que, que se quebrante Y yo le digo hermano ¿Cómo van a recibir algo Que no estamos dando? Si ¿Sí me entendió lo que le dije Para que la gente Para que Este vaso esté lleno de agua Tuvo que otro vaso llenarlo Si ¿Sí me entendió lo que le dije Para que esa planta hermano tuvieras agua ahí Tuvo que venir otro recipiente a llenarlo Lo mismo es para que una persona reciba algo Tiene que venir un recipiente a llenar el otro recipiente Tú no puedes llenar a alguien si no tienes nada que darle Si me entendió lo que le dije hermano ¿Por qué? ¿Por la gente no recibe? Porque no estás dando nada Si quieres que la gente reciba Llénate del poder de Dios Llénate de la unción Llénate de la gloria de Dios Pídele a Dios que te llene Señor antes que lo llenes a ellos Yo quiero ser lleno de tu espíritu primero Si yo quiero que ustedes reciban Yo tengo que recibir primero Sabe hermano esta Biblia es testiga Esta Biblia antes de que usted oiga esta predicación Mire yo la he bañado de lágrimas La gota de lágrimas Hermano la primera vez que la llené de lágrimas Yo la limpiaba con, con un trapito Así decía yo, uy que no se me vaya a arruinar Hermano porque yo estaba llorando Yo no había visto cuando volteé a ver para abajo La Biblia estaba llena de lágrimas Y yo le dije Señor mi Biblia se me va a arruinar Y empecé a secarla con un trapito hermano Y no se arruinó Ahora en veces cuando estoy orando Volteo a ver el suelo Y miro un montón de gotas hermano de lágrimas Y yo sé Señor Digo Señor si yo recibí esta es mi oración Mire se lo digo delante de un altar Dios sabe que no le miento Yo le digo Señor Lo que yo estoy sintiendo Señor Esto que me hace llorar Esto que me hace sentir lo que estoy sintiendo Permíteme que cuando lo predique Los hermanos sientan lo mismo Señor Se vayan gozosos Se vayan alegres Reciban bendición No solo se vayan así como entraron Señor Sino que reciban esto. Hoy en esta noche Yo no sé si usted anhela ser usado por Dios Yo no sé si usted está anhelando Que Dios de hoy en adelante lo empiece a usar No le diga a Dios en qué quiere ser usado Usted dígale Señor, eme aquí Señor En lo que tú quieras yo estoy dispuesto a servir A donde tú me pongas así sea el lugar más sencillo Yo lo voy a hacer para ti Porque hay agradecimiento en mi corazón Porque mi corazón quiere ser sincero delante de tus ojos Señor, si haya dado gracia delante de Ti Heme aquí Quiero ser Señor el recipiente En el cual Tú pongas de Tu Espíritu Para de la misma manera Yo poder ir y darle a la gente Lo que Tú has puesto en mi corazón Hoy en esta noche yo le invito a que se ponga de pie Y todo aquel que anhele Que desee, que sienta en su corazón Si usted no anhela, ni siente, ni desea nada de eso No pase al altar Ahí quédese en la banca Esto es solamente para alguien que anhele Señor yo quiero ser usado Yo quiero ser usado Yo quiero ser usado por el Espíritu Yo quiero que el Espíritu se manifieste a través de mi vida Que el Señor ponga en mi boca un cántico nuevo Que el Señor ponga de su Espíritu Dice la palabra Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Y eso de que subió ¿qué es, sino que también había descendido primero A las partes más bajas de la tierra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 Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Dice hasta que todos lleguemos a la unidad Dios derramará sus dones Hasta que todos lleguemos a la unidad Dios derramará sus dones Hasta que todos lleguemos A la unidad Buscar ser unidos en el Señor Buscar ser unidos por Dios Si tú ves que Dios está usando a alguien Ora Señor Ya lo estás usando Señor Úsalo más Ya lo estás llenando Señor Llénalo más Señor Ya lo estás Señor